Para ponerlos en contexto de que es un tema que venimos tratando y por qué desde el mismo 25 de agosto, cuando la legislatura aprobó en primera vuelta, dijimos que iba a traer seguramente c o l a y lo ha traído. Porque ya hay distintas organizaciones a lo largo de la costa atlántica que se están expresando, lo vienen haciendo y ahora, más que nunca, se están convocando para venir a la segunda vuelta, pero también con actividades intermedias. Para hablar de todo esto. Le agradezco, la tenemos en esta mañana, a Suyai y Kirapan, para hablar con nosotros. s u y a y q u é tal? ¿Cómo te va? Josué y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, chicos. Sí, acá, bueno, bastante movilizados en la localidad.、Eh, puntualmente soy de Las Grutas. n o s o t r a s fuimos el grupo que, la asamblea que intentó participar de la, de la sesión de la legislatura y no se nos permitió el ingreso. Eh, tal cual lo que, lo que decía Barreno, ¿no? Esto de que la premura en términos de, de llegar con este proyecto de, de modificación a la ley, en consulta, sin pensar, sin sostener desde el territorio, esto es lo que más nos preocupa. Y por sobre todo, esta cuestión de、eh, también que nuestros legisladores levanten la mano y apoyen algo que desconocen. Porque, bueno, en la honestidad de, del legislador que mencionaba, él está haciendo un encuadre de cómo se vio esta situación. En cambio,、eh, desde lo discursivo, el resto de los legisladores no se ha pronunciado. Entonces, ante eso, obviamente, la comunidad tiene que movilizarse.、Eh, hay cuestiones que tienen que ver no solamente con, con la cuestión de legislar en la legislatura de la provincia de Río Negro, sino también t i e n e que ver con acuerdos, con cuestiones que tienen que sostenerse desde todos los ámbitos. ¿No? Entonces, nos preocupa mucho la cuestión de que、eh, este l principio este de regresión,、eh, en términos de, del, del Acuerdo del PASU, de e s p a z ú de la ley, inclusive de la ley ambiental, que tiene como principios básicos que tienen que ver con el r e s g u a r d o del ambiente, ¿no? con, concretamente q u e、eh, la ley de ambiente que plantea no retroceder en términos de lo que se ha logrado, sino que ir mejorando porque está la agenda. Para cumplimentar, porque este es un acuerdo、eh, pactado también por la República Argentina y sin embargo se está desconociendo. Entonces nos preocupa mucho que justamente la, la gente que tiene que legislar, la gente que tiene que hacer las leyes, incumpla leyes, incumpla normas. ¿no? Entonces, bueno, la comunidad, obviamente, esto pasó el día jueves. Nosotros, nuestra asamblea concretamente definió el viaje el miércoles a la noche, a última hora. La imposibilidad de movilizar mucha gente porque b、bueno, u era n o e d í a laboral, porque era muy sobre la marcha, así que los que p u d i m o s y fuimos. Y la intención era escuchar de, de primera mano, de la boca de los legisladores, cuáles eran los fundamentos. Suponíamos que había desconocimiento, pero bueno, queríamos escucharlo, porque también está bueno que nos lo digan al pueblo, ¿no? Esto de que hacen cosas que no tienen que hacer. Y bueno, se aprobó.、Eh, En esta primera vuelta, la primera vuelta siempre tiene que ver con、eh, la discusión en general, en la segunda vuelta es en particular, eso quiere decir que se va a discutir cada artículo. Nosotros queremos、eh, que se vuelva para atrás este proyecto. Nosotros no queremos ninguna modificación porque ya el pueblo se manifestó hace 27 años cuando se impulsó la ley. Entonces,、eh, nos parece que es sumamente importante tener. El recorrido histórico de, de estas cuestiones,、eh, las grutas puntualmente es una localidad que trabaja con el turismo y con la pesca. Dos actividades productivas que son incompatibles con una producción o una, o una actividad como la, la petrolera, la h i d r o f a g u r í f e r a Y también entendemos de que acá hay, hay intereses de algunos sectores que no son los del pueblo. Y volvemos nosotros, la ciudadanía, el pueblo común, el pueblo de a pie, a quedar mirando desde afuera cómo nos modifican la vida, el futuro, y seguramente nos convierten en un territorio de sacrificio. Y eso no se los vamos a permitir. Susay,、sí, eh, veíamos que, bueno, en estas horas que han transcurrido. Así todo se ha dado un montón de organización. Ahí, ahí por lo menos, en, en donde están ustedes, eh, eh, va a haber eh, convocatoria eh, también con、eh, centros educativos. Contanos y contar a aquellos que están escuchando cómo se vienen dando a esta, esta articulación de organización. Mira, nosotros, esto que te contaba de la ley, cuando se logra esa ley fue porque hubo movilización popular. El pueblo se organizó. Y en este momento se está replicando el mismo movimiento. ¿no? Entonces. El día viernes a las 10 de la mañana se convoca a un estudiantazo en la Plaza Centenario en San Antonio Este, donde están convocando a todos los estudiantes de nivel medio, de nivel terciario de la universidad, para que se sumen, para que nos manifestemos, para que realmente hagamos visible la preocupación y que esta preocupación no es de un grupo reducido, sino que es de la mayoría de la comunidad. Por eso、eh, está bueno ser visible en distintas actividades. Después tenemos el sábado 3, que es、eh, la asamblea. Hay una, a las 3 de la tarde hay una asamblea por la ley de humedales en el Museo i n g i n i e r o s Jacobaz y también en San Antonio Este,、eh, también que encuadra, obviamente, también esta, esta, esta lucha que estamos llevando por la no modificación de la 3308. El domingo 4, a las 4 de la tarde, en las grutas. Ya teníamos planteada la Asamblea de la Tierra y el Agua de la j u t a ya tenía planteada una asamblea popular y se suma este tema a otros temas, porque esto también es una cuestión que, que, que quiero que quede clara: que esto no es el único atentado al ambiente y a las personas que vivimos en este territorio. Tenemos muchísimas cuestiones que nos están、eh, socavando nuestra calidad de vida, que son planes que no tienen nada que ver con un desarrollo sostenible. Que son planes que, vuelvo a decir, que esconden atrás intereses particulares y personales de algunos personajes de esta zona.、Eh, después, bueno, el, esto era el domingo, la asamblea en la, en la Plaza Piedrabuena, en la primera bajada de las grutas. Y el viernes,、eh, a las 10 de la mañana, está convocada la movilización popular frente a la legislatura en v i e t n a Esto es, querer ver a los legisladores y que ellos nos vean. Que sean conscientes que lo que ellos están votando como un paquete por, repre, por representación de un partido político nos, nos está condenando a la ciudadanía a caer en la calidad de vida, a tener un proyecto de vida distinto al que, nos, al que soñamos y al que elegimos. Cada uno de nosotros vive en las grutas y vive en esta zona porque eligió este lugar para vivir. Y sin embargo, nos condenan, y lo más seguro es que. Empecemos a irnos si empiezan este tipo de actividades, cambian las matrices de producción de la localidad y que i n c l u s i v e se caiga el turismo y se caiga la pesca. Porque la realidad es que el turismo viene a esta zona por el, la calidad en términos ambientales. Y la pesca se sostiene como una actividad i n c l u s i v e de exportación por la calidad del producto que tiene. Sabemos que cuando tienen que convivir las, las cuestiones hidrocarburíferas con el turismo y con la pesca, La calidad del producto baja en términos i n c l u s i v e capitalistas, ¿no? si lo pienso como, como producto de,、uh -huh. de venta. Entonces, ante esto, nosotros no podemos desconocer que esta, esta matriz que nos quieren imponer a nosotros nos va a afectar no solamente a la ciudad, sino toda, a toda la costa arriba del río. De Tenemos las cuestiones, por ejemplo, de las áreas naturales protegidas.、Uh -huh. Eh, tenemos la nuestra, que es la de la Bahía de San Antonio, que tiene un poco algunos años más, pero que bueno, que buscan preservar justamente las especies, preservar、eh, el, el frágil ecosistema que tenemos en las áreas naturales y que son las que sostienen justamente, inclusive, la migración de las aves del hemisferio norte al hemisferio sur y que paran acá a descansar, a comer. Intentamos preservar una especie que es el playero rojizo, que por ahí hay gente que no, ni siquiera conoce que, que existe esta especie que está en peligro de extinción. Entonces, hace muy poco tiempo también se declara,、eh, se abre y, y se crea el, el área natural、eh, ahí en, en Sierra Grande, se anuncia con bombos y platillos、mm. y hoy se pone este proyecto sobre la mesa. Entonces, nos preocupa que sigamos pensando. Que todo convive de la misma manera cuando sabemos perfectamente que eso no es así. Eh, vos, eh, de alguna manera, lo que analizan ahí como asamblea, ¿qué es lo que a la hora de reflexionar d es y por qué votaron todos menos uno esto? ¿Qué es lo que sienten ustedes? ¿Por qué creen ustedes que todos los legisladores están de acuerdo con modificar la ley? En realidad, esto lo voy a... no, no lo hablé en la, en la、mm. asamblea, así que lo voy, a, lo voy a desarrollar a título personal, no h a que ir en gran para nadie、mm. con esto, pero estoy convencida. De que están abroquelados por un partido político.、Mm. Que hay un mandato que baja y no tienen el criterio de discernimiento que es lo que le pedimos a nuestros legisladores. Ellos están ahí porque nosotros los rionegrinos delegamos en ellos la representatividad de nosotros. Entonces, si bien ellos entran por partidos políticos, la obligación que tienen es con la ciudadanía. Y lamentamos muchísimo que no tengan espíritu crítico y que no sean conscientes. en Las consecuencias de su accionar. Acá yo creo que、no、ha, por, por algo llega así como paquete. A mí estas cosas siempre me preocupan mucho, ¿no? Cuando llegan tan armaditas, cerraditas y se votan y se aprueban de esta manera. Nosotros en la provincia de Río Negro tenemos una historia de una legislatura que realmente se cuenta al poder y que nos, nos, nos deja dolores y nos deja injusticias permanentes, como la entrega de la tierra del lago escondido. Entonces, Nosotros, nosotros sabemos perfectamente que ahí adentro se cocinan cosas que están en contra de los intereses de la ciudadanía. Entonces, hoy por hoy ellos son los responsables. Entonces, ante eso estamos exigiéndoles que trabajen con、eh, coherencia, con honestidad y con la responsabilidad que les delegó el pueblo de r i o Negrino en legislar leyes que mejoren la calidad de vida, que mejoren el proyecto productivo de la provincia, que no puede estar centrado jamás En la maximización de la ganancia. Nosotros estamos convencidos que hay que,、eh, desarrollos territoriales que están encuadrados en mejorar la calidad de vida, en, la, en garantizar la reproducción de la vida, correrse totalmente de, del, del capital y de ese mercado que lo nombran tanto y que no existe, porque ese mercado es una fantasía. Cuando estaba la teoría del derrame, cuando nos decían de que iba a haber. Cuando más tuvieran, más iban a derramar para, para el pueblo. Eso nunca llegó, eso nunca pasó. Entonces, nosotros estamos convencidos que la centralidad es el hombre y no el capital. Entonces, desde ese, desde ese lugar hay proyectos que se pueden construir, que pueden ser de crecimiento económico, cultural y social para la región y que nosotros nos merecemos una vida sana, saludable y protegida, protegida desde el ambiente. ¿no? Entonces. Me parece que es sumamente importante discutir, desandar todo ese camino.、Eh, los legisladores hoy tienen la decisión. Nosotros sabemos que en esta segunda vuelta vamos a, a demostrarles que no estamos de acuerdo con este proyecto. Y si estos intentos que tienen son para instalar、eh, proyectos de este tipo, eh, eh, queremos que los legisladores sepan que vamos a, a estar siempre movilizándonos, siempre cuestionando y siempre presentando otras alternativas. Porque este modelo extractivista no es el modelo que nos contiene. Susana, gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esperamos bueno, la sensibilidad de nuestro pueblo.、Eh, les pedimos a los, a los que escuchen este mensaje, a los que se sientan tocados y cercanos, aunque no vivan en la costa de l Río Negro, que nos unamos los rionegrinos, porque. La provincia tiene muchísimo para todos nosotros, pero también lo tenemos que cuidar y preservar. Y, y quien tenga cercanía con los legisladores, por favor, hablen con ellos. Vamos a convencernos de que no estamos de acuerdo y que no es el mejor plan. ¿Sí? Así que bueno, los esperamos a todos a sumarse en la movilización de Vietma y en las actividades. Nos pueden seguir por un Face, defendamos nuestro Golfo San Matías. Ahí se va a colgar mi información. Seguramente van a empezar. Aparecer actividades en algunas otras localidades, y bueno, y seguiremos trabajando para que esta, estas cuestiones sean visibles, los legisladores sean conscientes y la ciudadanía tenga participación. Abrazo grande, hasta pronto. Gracias, gracias.、Hasta、Buena、luego. mañana para ustedes. Susay q u i r a p a n hablando con nosotros.